el profeta hablaba continuamente del paraíso y cuando lo hacía era como un hombre que estaba viendo lo que describe esta impresión era confirmada por muchos otros signos como por ejemplo cuando en una ocasión extendió su mano como para coger algo y luego se retiró él no dijo nada pero algunos de los que estaban con él advirtieron su acción y le preguntaron acerca de ello vi el paraíso dijo y alargué la mano para tomar un racimo de sus uvas si lo hubiera cogido, habríais comido de él mientras hubiese durado el mundo. Se habían acostumbrado a pensar en él como en alguien que hasta cierto punto ya estaba en él más allá. Quizás era en parte por este motivo, por lo que cuando les hablaba de su muerte y cuando interfería indirectamente como ahora hacía a menudo, que podría ser inminente, sus palabras les causaban poca impresión. En el nombre de Allah, el compasivo el misericordioso cuando venga el auxilio de Dios así como el éxito y veas que los hombres entran en masa y veas que los hombres entran en masa en la religión de Dios Entonces, celebra las alabanzas de tu Señor y pide su perdón. Es indulgente. Además, a pesar de sus sesenta y tres años, aún conservaba la talla y la gracia de un hombre mucho más joven. Sus ojos aún eran brillantes, y en su negra cabellera apenas había unas pocas canas. Sin embargo, en una ocasión, una observación suya cuando se encontraba con sus esposas fue de tan mal augurio que provocó que se planteara la cuestión de cuál de ellas sería la primera en reunirse con él en el otro mundo. Él respondió, «La de los brazos más largos será la primera en reunirse conmigo en el Yenna, el paraíso», ante lo cual se pusieron a medirse los brazos unas contra otras. Presumiblemente, aunque no se dice, Sauda fue la ganadora en este concurso, ya que era la más alta y la de miembros más largos en general». Seinab, por el contrario, era una mujer pequeña, con los brazos proporcionados a su estatura. Pero fue Seinab la que murió primero, unos diez años después. Sólo entonces comprendieron que por la de los brazos más largos, el profeta había querido decir «la más desprendida», pues a Seinab se la llamaba «la madre de los pobres». As-salatu wa s-salamu alayka ya Rasulallah As-salatu wa salamu alayka ya Habib Allah Una noche, no mucho después de que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ordenase hacer los preparativos para la campaña de Siria, ...y antes de que el ejército hubiera partido... ...convocó a suyo... ...a Bumu Awia, ...a altas horas y le dijo... ...se me ha ordenado pedir el perdón... ...para los moradores del cementerio... ...vente pues conmigo... ...salieron juntos... ...y cuando llegaron al Baki el profeta dijo... ...la paz sea con vosotros... ...gentes de las tumbas... ...alegraos de vuestro estado... ...cuánto mejor es que el estado en que vivimos los hombres ahora... ...luego... ...se volvió hacia su compañero y le dijo... ...se me han ofrecido las llaves de los tesoros de este mundo... ...y la inmortalidad en él, seguida del paraíso... ...y si me ha dado la elección entre eso y le encuentro con mi Señor y al el paraíso... ...entonces dijo su compañero... ...oh tú que me eres más querido que mi padre y mi madre... ...toma las llaves de los tesoros de este mundo y la inmortalidad en él, seguida del paraíso... ...pero el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo... «Ya he elegido el encuentro con mi señor y el paraíso». «A continuación, pidió el perdón para las gentes del Baqui». Fue aquel día, o al día siguiente al alba, cuando su cabeza le dolió como nunca le había dolido antes. Pero él, sin embargo, acudió a la mezquita, y después de dirigir la plegaria, se sumió al la Minbar e invocó las bendiciones sobre los mártires de Uhud, como, así se dijo después, «si los estuviera haciendo por última vez» luego dijo hay un siervo de entre los siervos de Dios al que Dios le ha ofrecido la elección entre este mundo y lo que está en él y el siervo ha elegido lo que está con Dios al decir esto Abu Bakr lloró porque sabía que el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él estaba hablando de sí mismo y que la elección significaría una muerte inminente el profeta se dio cuenta de que había comprendido y diciéndole que no llorase añadió gentes el hombre más benéfico para mí por su compañerismo y su generosidad es Abu Bakr y si yo hubiera que tomar de entre todos los hombres un amigo inseparable ese sería él pero el compañerismo y la hermandad de fe son nuestros hasta que Allah nos une en su presencia fue en aquella ocasión cuando dijo mirando en torno suyo a las múltiples entradas de la mezquita desde las casas particulares que la rodeaban observar esas puertas que se abren sin derecho a la mezquita «Tapead todas, excepto la de Abu Bakr». Antes de dejar el Alminbar dijo, «Yo voy delante de vosotros y soy vuestro testigo. Vuestra cita conmigo está en el estanque, el cual ciertamente estoy viendo desde donde me encuentro ahora. No temo que vayáis a asociarle dioses a Allah, sino que temo por vosotros en este mundo que busquéis rivalizar los unos con los otros en las ganancias mundanas». Al poco tiempo el profeta ya había retornado a su lecho y yacía con la cabeza sobre el pecho de su mujer Aisha que al esté complacido con ella como si hubiese agotado todas sus fuerzas sin embargo cuando su hermano de Rahman entró en la habitación con un palillo para los dientes en la mano Aisha se dio cuenta de que el profeta lo quería por la forma de mirarlo se lo cogió pues a su hermano y lo masticó un poco para suavizarlo entonces se lo dio al profeta que se limpió los dientes vigorosamente a pesar de su debilidad poco después perdió el conocimiento y Aisha que al laeste complacido con ella pensó que se trataba del principio de la muerte pero al cabo de un rato abrió los ojos recordó ella entonces que él había dicho ningún profeta es tomado por la muerte antes de que se le haya mostrado su lugar en el paraíso y luego se le haya ofrecido la elección entre vivir y morir comprendió ella que eso se había cumplido y que había regresado de una visión del más allá ahora no nos elegirá a nosotros se dijo a sí misma entonces le oyó murmurar con la comunión suprema en el paraíso con aquellos sobre quienes Allah ha hecho descender su gracia los profetas, los santos, los mártires y los justos ellos son los más excelentes compañeros de nuevo le oyó murmurar ¡Oh Allah! con el compañero más alto y estas fueron las últimas palabras que le oyó decir gradualmente su cabeza fue recliándose sobre su pecho hasta que las otras esposas comenzaron a lamentarse y Aisha le colocó la cabeza sobre una almohada y se unió a las demás en las lamentaciones la gente comenzó a llorar y a sollozar entonces Abu Bakr dijo «Gentes, quien acostumbraba a adorar a Muhammad ha de saber que ciertamente Muhammad ha muerto y quien acostumbraba a adorar a Dios que tenga presente que verdaderamente Dios es viviente y no muere». Luego recitó los siguientes versículos que habían sido revelados después de la batalla de Uhud. «Muhammad no es más que un enviado y otros enviados han pasado antes que él. Si muriera o le mataran, os volverí sobre vuestros pasos. Quien se vuelve sobre sus pasos no daña a Allah, y y la recompensa los agradecidos. Fue como si la gente no hubiese sabido de la revelación de esta leya hasta que Abu Bakr la recitó aquel día. La escucharon de él y estuvo en los labios de todos. Umar diría posteriormente, «Cuando oí a Abu Bakr recitar aquella leya, me quedé tan asombrado que caí al suelo. Mis piernas ya no me sostenían» y me di cuenta de que el enviado de Allá había muerto. Después de una plegaria en la mezquita, la casa y la familia del profeta decidieron que tenían que prepararlo para el entierro, pero estuvieron en desacuerdo en cuanto a cómo debía hacerse. Entonces Allá hizo que sobre ellos se abatiera el sueño, y en su sueño cada hombre escuchó una voz que decía, «Lavad al profeta con el manto puesto». Fueron pues a la estancia de Aisha, que por el momento ella había dejado libre, Y Aus ibn Hauli, un hadrasí, pidió permiso para representar a los ansar diciendo, «Te lo imploro por Allah, oh Ali, y por nuestra parte en su enviado». Y Ali le permitió entrar. Abbas y sus hijos Fadl y Kitam ayudaron a Ali a dar la vuelta al cuerpo mientras Susama derramaba agua sobre él, ayudado por Shukran, uno de los libertos del profeta, y Ali pasó su mano sobre todas las partes del largo manto de lana. Más querido para mí que mi padre y mi madre, dijo. ¡Cuán excelente eres en la vida y en la muerte! Incluso después de un día, el cuerpo del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, parecía estar simplemente inmerso en el sueño. Los compañeros discrepaban sobre dónde debía ser enterrado. A muchos les parecía que su tomba tenía que estar cerca de las de sus tres hijas, la de Ibrahim y la de los compañeros que él mismo había enterrado y sobre quienes había hecho la plegaria funeraria en el Baki al-Gardak mientras que otros pensaban que tenía que ser enterrado en la mezquita pero Abu Bakr recordó haberlo oído decir ningún profeta muere sin que se le entierre donde murió así pues se cavó la tumba en el suelo de la estancia de Aisha cerca del lecho donde yacía entonces todo el pueblo de Medina lo visitó y rezó sobre él llegaron por tandas ...y cada grupo pequeño hizo la plegaria funeraria... ...primero los hombres, grupo tras grupo... ...y luego, cuando todos los hombres lo hubieron visitado... ...acudieron las mujeres... ...y después de ellas, los niños... ...aquella noche, fue depositado un situmba por Alí... ...y los otros que la habían preparado para el entierro ...grande fue el pesar en la ciudad de la luz... ...como ahora se llamaba Medina... ...los compañeros se censuraban entre sí por llorar... ...pero todos lloraban no es por él por lo que lloro dijo un maimán cuando le preguntaron por sus lágrimas acaso no sé que se ha ido aquello que es mejor para él que este mundo sino que lloro porque se nos ha cortado las nuevas procedentes del cielo era ciertamente como si una gran puerta se hubiera cerrado sin embargo recordaban que había dicho ¿qué tengo yo que ver con este mundo? este mundo y yo somos como un caminante y un árbol bajo el cual se cobija luego prosigue su camino... y lo deja tras de sí... Él había dicho esto para que todos... y cada uno de ellos pudieran decir de sí lo mismo... y si las puertas ahora se habían cerrado... estaría abierta sin embargo para el creyente en la hora de la muerte... todavía resonaban en sus oídos las palabras... yo voy delante de vosotros... y soy vuestro testigo... vuestra cita conmigo está en el estanque... habiendo comunicado su mensaje en este mundo... Se había ido para realizarlo en el más allá, donde él seguiría siendo para ellos y para otros, pero sin las limitaciones de la vida sobre la tierra, la llave de la misericordia, la llave del paraíso, el espíritu de la verdad, la fidelidad de Allah. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh vosotros que creéis, invocad bendiciones sobre él y dadle saludos de paz. una suave brisa mece las palmeras de Medina, y el viento susurra tu nombre entre las hojas que se agitan, y los pájaros te cantan con su dulce melodía, llevan flores en sus picos hasta tu tumba en Medina, oh tu morador de los corazones, destello de luz divina, el suave olor a incienso te perfuma noche y día.